Y por un lado, muy satisfecho por lo que hemos logrado en estos dos años de gestión. Creo que fue una experiencia inolvidable y además eh un gran honor haber presidido el Honorable Consejo Elegrante de la, de la uh -huh. eh A partir de eso, hicimos ciertas propuestas y ciertos compromisos que asumimos en día que nos tocó presidir el cuerpo y los cuales llevamos adelante. Eh, teníamos que cambiar la cara de un consejo que venía de más de 20 años, que un consejo acartonado, un consejo encerrado en sí mismo, con falta de relación con los vecinos. Bueno, eh, creo que nos dimos ciertos ejes de trabajo y esos ejes dieron los frutos que a dos años de, de una gestión eh, creo que son valorados por los vecinos y son valorados por la comunidad. Vos, fíjate, nosotros hablábamos un consejo que tuviera las puertas abiertas de cara al vecino, y este Consejo eh, abrió todos los canales del vecino por la tecnología, asumió un compromiso, eh, se hizo la página web, se hizo un digesto, todas las leyes de la barría figuran y están en la página web del Consejo de Elegrante, si no puede acceder, eh, tenemos canales, y, canales virtuales a través de redes como Facebook, Twitter, eh, creo que eh, desde ese camino y además son más simple de un una llamada directa y cualquier vecino lo puede tener. Hablamos que un consejo necesitaba ser la escuela primaria de la política en nuestra ciudad y debía formar a los ciudadanos de la barría y bueno, difundimos qué era la función de concejal, difundimos para qué sería el consejo del bueno, esto fue también un una de las pautas de lo que fue el consejo estudiantil Vijimos eh, charlas convenios con universidades con grupos de, sociales de la ciudad, bueno creo que que le dimos otra impronta que que también una impronta que que necesitaba el consejo deliberante uh -huh. ahora obviamente le deseamos lo mejor a la nueva gestión no hay que profundizar los caminos, creo que que que que marcamos su, una senda. Que hay que profundizarla, que hay que mejorarla, que hay que, que reeditarla a ver con nuevas improntas, a ver todos los seres humanos tenemos improntas diferentes. bueno, nosotros marcamos la nuestra la nueva gestión o marcar la suya que puede ser eh, en el mismo camino o en otro eh, lo que tenemos que hacer es estar conscientes que es un órgano independiente que estudia el mercado y, y que no es un órgano de cogobierno del ejecutivo. el Consejo deliberante es un órgano legislativo que debe legislar, que debe discutir, que debe controlar. Eh, yo no lo debemos cuidar como tal, y es para beneficio de la democracia y beneficio de la economía. A ver, todos los hombres son buenos, pues si nos controlan, son mejores. Franco, y preguntarte sobre lo que se viene. Eh, vos decías, este bueno, será otra la cuestión que, que seguramente encare eh, la nueva presidencia del Consejo Deliberante, o como está diagramado. ¿Qué es lo que, desde tu lugar personal, avizorás que se va a dar en este nuevo periodo? Mirá, yo desde mi lugar... Eh, evidentemente eh, hemos asumido el rol y ciudadanía eligió que seamos yo la, la oposición y eh, eligió cuatro años más de esta gestión, bueno, vamos a seguir trabajando para mejorar lo que podamos mejorar desde el cuerpo legislativo de la ciudad y construyendo una alternativa eh, sólida eh, con vistas al futuro. Acá hay que trabajar en, en, en la comunidad y creo que hay muchas cuestiones legislativas que podemos eh, hacer que mejoren la calidad institucional, que mejoren la calidad de algunos servicios de la ciudad la calidad de algunas cuestiones particulares que los vecinos sufren a diario. Eh, nosotros trabajé, por lo menos, en algún tema puntual, y te decir, por ejemplo, el tema de transporte. Bueno, eh, desde concejal también hicimos nuestra labor desde la presidencia del cuerpo, pero desde, desde mi banca de concejal vamos a seguir trabajando para mejorar, creo que es un déficit eh, que tiene la ciudad y que, que, que hay que mejorarlo. Uh -huh. Y en cuanto a cómo quedó conformado el consejo, algo que hemos abordado eh, tras las pasadas elecciones, eh, contigo en una nota, pero eh, ya... Este, habiendo jurado para este eh, cargo que vas a ocupar en el próximo periodo, eh, ¿cómo te parece que va a funcionar? Mira, primero el Consejo quedó conformado como los vecinos de la barría decidieron uh -huh. y por eso lo respetamos, eh hacer lo más sagrado de la democracia, a eso nos remitimos, eh, los vecinos eligieron, y bueno, esta es la nueva conformación del cuerpo, nosotros vamos a hacer vamos a, vamos a a saber ocupar el rol que nos toca y, y a partir de eso, bueno, eh, demostrar la necesidad de los equilibrios legislativos, de los cambios en las gestiones, bueno, pero eh, vamos a colaborar en lo que sea bien, vamos estar ahí para marcar los errores. Uh -huh. Bien, Franco, nosotros te agradecemos por tu tiempo ¿eh? No, por favor, Sando te agradezco a vos, te agradezco de haber siempre difundido lo que eran las actividades y las cuestiones que hacía el Consejo y bueno, y deseo lo mejor a la mejor gestión tanto del Consejo Liberante como de la municipal Muy amable, muchas gracias Un saludo Franco Cominoto, concejal del honorable